...públicas, privados, ahora eh, lo que vemos es eh, eh, solamente las demás. Lo otro, lo que entiendo es que la asistencia corre desde, no de ahora, no de ahora. creo que es como... Desde desde esta de... semana corre, pero no sé cómo va a ser. O sea, no, por no lo menos, es sí, ese, es ese sistema no funciona. ¿No, ¿No le funciona? no, no. no sé. O sea, como el 99% de las veces sí, no funciona Sí, sí. sí. porque dijeron, bueno, que este semestre sí o sí hay que pasar lista A mí la verdad que la lista no, no me interesa sí. Porque este justo tiene 75% y sí, sí. el otro tiene 60% Claro, porque este es como la previa a la clínica Entonces tienen que venir claro. todo el tema Pero, eh, bueno, si no le funciona, no conocen nada Permiso, que... hola Bueno, lo que hacen los profes eh, salen una lista de la sala de profes Ay, y van a tener sí, que igual, no sé, en la dicho que la, la asistencia la pasan porque la, le piden pasarla, pero ellos no, sí, sí, no van a probar nadie con asistencia. La no, asistencia. yo tampoco pues no soy de la idea, porque el que quiere venir a clase vienen que no, cada cual sabe, de repente uno puede tener distintas situaciones sí. por las que no puede venir que mismo se pasará después la materia, así que Eso, mientras alguna duda consulta antes de empezar, ¿no? Tenemos que fijar la fecha de la evaluación y trabajo. Y eso lo vamos a ver ¿Ya? Porque ya tenemos el Sí, igual que el año pasado, o sea, que el año Que el cemento pasado. El solemne va a ser de la misma modalidad. Probablemente redactar una demanda o un trozo de una demanda y un par de preguntas de materia con la alternativa. O verdadero o falso. Igual va a ser un documento. Sí, lo mismo, la privada dinámica, voy a subir los PPT, los modelos de escritos que pasen todos, se los voy a dejar en su plataforma. Como les dije, la unidad en este semestre de redacción forense incluye ver tribunales de familia, tribunal penal, el juicio ordinario... Eh, no me acuerdo que más pero son como sin unidades pero a mí me interesa que empecemos por familia porque probablemente como les dije en la clase grabada es lo que ustedes más recurrentemente van a ver estando en clínica y los que ya han su práctica también que la mayoría de la corporación lo que más ven es familia entonces para que se interioricen y practiquen más este tema eh, a mi me interesa primero pasar familia ya? Tenemos que ver entonces la demanda, la contestación y la reconvención. la clase anterior vimos la demanda, ahora vamos a hacer un pequeño resumen. Pero vamos contestación y reconvención. ¿Alguno de tiene idea de lo es una reconvención? ¿Lo pasaron? ¿Se acuerdan? Y sí, es la, la demanda del demandado. Ya, ya claro. Así es. exactamente. Es la demanda del demandado. No procede en todos los casos. Obviamente eh, en familia igual hay que determinar en qué materia puede proceder. Ah, por ejemplo, ¿se ocurre dónde yo podría demandar? A mí me demandaron... De divorcio. Ya, ¿y de qué podría demandarme convencional? De... Ah, de... de... separación. ¿De qué cosa? De separación. También, si no se cumple el plazo de divorcio puedo demandarme reconvencionalmente de una separación judicial. La, la más común es si sí, la compensación económica ¿ya? ya cuando se demanda de divorcio unilateral ¿sí? porque si es de común de acuerdo se sí. tiene ambas partes tan de acuerdo como lo que se entonces el en la unilateral el más común es demandar recompensionalmente de, de compensación económica ahí se produce un conflicto eh, y tienen que saber identificar cómo hacer la recompensión porque si ustedes le interponen mal la van a perder ¿ya? Hay que ver la programación obviamente la demanda, van a ver y lo voy a mostrar escrito, tienen que ver cómo se redacta una demanda de familia, pero en términos generales la demanda de familia, penal y laboral son muy similares en cuanto a los modelos. La distinción puede hacerse en la demanda civil porque no en los formatos, sino que los contenidos, lo otro sigue las peticiones que hay que hacer, pero la mayoría son casi muy parecidas. Lo mismo las demandas de policía local también son muy parecidas, Eh, a las de civil más que a las de la OEA, familia o, o penal hay que ver también la redacción de la contestación cómo ustedes contestan cuando son demandados cuando procede lo que les decía la demanda reconvencional vamos a ver también la audiencia preparatoria qué se hace en la audiencia cómo yo distingo porque lo que yo veía mucho que les pasaba a los alumnos de clínica, sobre todo en los divorcios de común acuerdo, no sabían distinguir cuánto era la audiencia preparatoria y cuándo la de juicio se le ocurre por qué no podían distinguirlo que a mí también me pasó cuando yo hice química en un divorcio de común acuerdo donde yo interpongo una solicitud eh, junto a la otra persona y que nos vamos a divorciar y citar a una audiencia esto en, el, en, en la tramitación anterior porque ahora los divorcios de común acuerdo prácticamente se fallan de plano o el tribunal también puede tener la facultad de citar audiencias ¿Por qué se confunde? Porque como ya está todo listo en el divorcio, uno está en la audiencia preparatoria y uno llevaba todos los medios de prueba. Entonces se hacía inmediata el juicio. Entonces, ¿qué pensaba uno? O como tramitaba uno generalmente a puros divorcio cuando nos tocaba una audiencia preparatoria o solo una de como que uno no sabía cuándo empezaba o, o cómo era la distinción. Porque en el divorcio una cosa se hacía todo en uno. Entonces uno ya tenía el mecanismo de trabajar de esa forma, entonces ustedes tienen que aprender a diferenciar para saber cuándo les toca hablar cuándo tienen que presentar la prueba, cuándo llevar el objetivo todo lo que implica una audiencia preparatoria y lo que implica una audiencia en juicio eh, les voy a traer minutos también para que ustedes vean que son las minuta generalmente es eh, como el formato que uno tiene para poder eh, guiarse en la audiencia que es lo que tengo que hacer, que es lo que que y lo mismo en la audiencia en juicio ¿Ya? Así que como que eso va a ser los contenidos en cuanto a familia y que es lo que vamos a, a La demanda, y si lo vimos anteriormente, como le dije, la demanda tiene una pre La pre es esto. Generalmente el correo electrónico no es necesario, pero con la tramitación electrónica, la mayoría lo suele establecer en la misma pre-suma, porque si generalmente el tribunal ya tiene un medio contacto directo hay abogados que ponen hasta el teléfono eh, o bueno, los correos de todas las personas que están aquí le voy poner los nombres porque son un tema en general de, porque las demandas de familia se supone que son de carácter privado ¿ya? aun cuando se establece que la audiencia le puede entrar pero generalmente los temas de familia no son causas reservadas pero si sí son causas privadas que no lo mismo ¿ya? que uno solamente puede entrar con su clave única a este tipo de causas eso es una causa privada, cuando son reservadas, cuando uno no puede tener acceso a nada aún siendo, por ejemplo las causas penales, las causas reservadas, aún siendo el imputado si no tiene copia de la carpeta, no puede entrar a ver nada de lo que esté en, en el proceso la persona entonces tiene que tenerse en o sí la caída porque uno tiene que saber dónde está demandando o dónde ocurren los hechos la materia porque tengo que identificar qué es lo que estoy tratando qué procedimiento, si ordinarlo, si es especial, si es de medida de protección eh, después está la individualización de la parte, aquí yo represento el abogado, el ruido del abogado, aquí está el correo y el demandado hay gente que a veces le pone hasta el domicilio acá o hasta el correo del demandado eso no es necesario porque se supone que uno no tiene tanto conocimiento de los datos del demandado pero sí de su propio cliente ¿ya? Eh, ¿la resuma por qué se establece en esta demanda? esta notada no hay un artículo, ni una guía en el código ni nada que diga cómo, cómo hacer la resuma o por qué tiene que estar la resuma sino que ésta se estableció en bordado, de la Corte Apelación de Santiago y se estableció porque ustedes saben que antes de la tramitación electrónica uno tramitaba en papel, ¿cierto? tramitaba uno bajo su demanda del tribunal y se estableció más que nada para todos aquellos lugares donde había más de un tribunal por ejemplo, acá en Concepción hay un solo tribunal en familia, en Talcahuá, en pero en Santiago hay Primero la eh. familia de Santiago, o sea, un tercero o cuartieres exclusivamente. ¿Pero que los pueblos con una más pequeña, eh, por ejemplo, Yonbel, ¿es no un tribunal que confunde? De no. tienen... El Yonbel tiene su tribunal de familia aparte, ah, pero por sí. ejemplo en Florida, ella eh, letras y garantías, entonces la hemos escuchado ahí de todas, ¿Sí? ah. todas las materias, ella de toda la materia Entonces cuando es general, cuando dice juzgado de letras y garantías, es claro, que tiene toda la materia, en general que se ven hecho. en Yungbe hace un par de años que se hizo un familia pero sí sigue siendo común el estado de Yungbe igual que una comunidad grande, todavía está como tribunal de competencia común ¿Ya? ¿Igual que el profe? ¿Quedaría familia con ¿no? Claro, por ejemplo hay Penco, Huayqui, son comunas que no tienen tribunales ni siquiera de competencia común, entonces también Chihuayante se ven eh, solamente en concepción, por ejemplo, Chiguayante sí tiene, San Pedro de Juzgado de Garantía. No, de garantía no, no, pero no tienen de, de competencia, como todos solo tienen garantía en la comuna donde cabe la jurisdicción del concurso. Con Los utetes tienen que tener ojo, porque si barra, para allá, para acá, el cliente va a cachar, no, no, sabe mucho. No, entonces, ahí va la quema, ¿cierto? Entonces, Eh, la presuma, como les decía, se estableció más que nada para aquellos lugares donde había más un tribunal. porque Si yo voy a entrar, a entrar con una demanda en familia y veo que hay tres tribunales, ¿cómo sé a cuál me corresponde? cierto Entonces, ¿qué hacía eh, en ese tiempo la, la Corte? Establecía turnos. Esta semana estaba turno el turno en primer lugar de familia de Santiago. Entonces, yo tenía que ir, le ponían un timbre y apresurar era nada más que para identificar aquí hay materia y más que también para facilitar la pega a los que están en el Poder Judicial de pueden expresar a los que están buscando sí. claro. de hecho por eso actualmente hay muchos tribunales que cuando ustedes van a la audiencia les dicen la minuta por correo o suba la minuta a la causa porque ellos después es más fácil eh, transcribir todo lo que tienen que hacer en el acto ¿ya? y aquí están los datos que tiene que contar la persona que es lo mismo que yo les dije recién que es una individualización o un resumen de lo que más o menos está presentando la suma esto es las peticiones prácticamente lo principal que ustedes están solicitando y las peticiones que también me solicito en la norma de aquí yo tengo que acumerarlas si solo hay una petición tiene que estar solamente el nombre de la petición se certifique, dice ahí, por ejemplo Telega Poder, presenta escrito, solicitud que indica, regulación de costa, entre otros que le voy a buscar más adelante. Y también lo importante es que, eh, bueno, a lo mejor en esta situación no es que la demanda se le va a caer, nada eso, pero hay muchos dos que tienen dos peticiones. En lo principal, por decirle, en Cerro Puebla y Costa, eh, y en el otro sí, acompañan documentos. Cuando son esas dos peticiones es en lo principal y después un otro sí, solo ocho sí. Pero hay gente que coloca primero ocho sí y no hay segundo otro sí. Entonces eso, además que no es un tema de relación. Eso está mal colocar en lo principal, en lo primero ocho sí, si no tengo segundo, tercero o cuarto. Ya, es solamente ocho sí a seis. Y la, la suma lo significa principalmente también como un resumen de lo que yo voy a, a pedir en, la, en los hechos y en las peticiones obviamente cuando yo hago una suma esta tiene que coincidir con el cuerpo del, del escrito que yo voy a presentar porque si no el una elevada va a dar un premio a proveer hará coincidir el cuerpo con la suma entonces estas son las sumas generalmente en esta es una demanda de divorciación de la que hay para acompañar documentos lista de testigos acceso a cifras que muchas veces suele ser el SIDFA es el Sistema de familia entonces llaman sid Sistema Civil así etc a veces uno eh, por ejemplo hay causas en las que eh, uno le demandado y contesta la demanda contesta su veto pero a uno cuando entra a su oficina judicial no le aparece la causa entonces eso significa que aun cuando uno ya asumió poder no le han dado acceso a la causa entonces uno no puede tramitar en igualdad de armas, por lo contrario entonces generalmente y hay alguna instalación en la oficina como para resguardarse eso solicitar que le den el tema acceso es a eso suele ocurre muy pocas veces y que no se le ocurra la causa eh, o en las causas de adopción también que generalmente suelen ser más reservadas eh, también, pero por eso siempre lo colocan como para evitar esa situación que nos están llevando a ver que no veo la causa, no puedo entonces, la, el, el tribunal de los sí ya lo voy son escritos viendo que lo asimilen a la misma causa entonces eh, aquí si sí se dan cuenta dice eh, lo principal primero otro sí, segundo, tercero y cuarto otro sí. el error más común de los alumnos es primero otro sí tercero otro sí, quinto otro sí, sexto otro sí. porque claro, yo le he dicho siempre que uno trabaja en modelos ¿cierto? pero uno tiene que coincida, entonces una vez ya va borrando porque él pegó y se le quedó pegado un número o sea un, una palabra que no correspondía entonces si ustedes presentan primero que sí, tercero que sí, cuarto sexto que sí, no va a coincidir después de abajo obviamente le van a dar a ¿cómo subsalen ese previo a proveer? si el tribunal le dice previo a proveer va a coincidir la suma con el cuerpo escrito espíritu ¿qué tiene que hacer él? ¿hacer la <risa> corregir. corregir ¿cómo corregir? corregir, corregir, corregir. presentando testritos que se llama cumple ordenado. ordenado entonces porque a mi me están diciendo que tengo que hacer algo en su a cumplir la ordenada y claro en esos casos como dice Fabián es prácticamente así lo de nuevo porque tengo que volver a copiar bien ahora lo otro sí y copiar todo hacia abajo porque tengo que decirle al tribunal que pase que, estoy, que esto es lo que yo realmente voy a presentar no basta solamente con presentar esto sino que este era segundo, tercero, cuarto ¿es mejor retirar la onda? sí, puede ser de repente que cuando está muy mal el ha pasado, a veces mejor ya desistirse o dejar que se cumpla la presidencia, por ejemplo, dice cumpla dentro de tercero día bajo presidencia de lo que no presentado ya, que pase y después lo presento a otro en una situación así Eh, pero hay un pues eso le sirve de práctica, o pero tienen que tener ojo porque eso son errores muy comunes de evaluarlo en, en los postulantes eh o las situaciones que, que pueden pasar el tema de la redacción. Y no es que redactes sino que uniformemente uno como usa como hay, se le va quedando al pegar con el letrón las palabras, etcétera. Entonces, esta es una suma normal de la demanda. Estas son sumas de otros escritos. Por ejemplo, el cumple ordenado, de la poder y de cuenta, regulación de costa. Cuando yo tengo que presentar escrito y presento una sola, solicito una petición, solamente un resumen de lo que yo voy a decir. Hay gente que coloca sumas muy largas y también los tribunales, muchas veces cuando hemos ido a Chandra y los magistrados dicen, eh, no no haga eso, o sea, no extienda la demanda si no es necesario, porque ellos tienen que leerla. Entonces, si vieron una demanda de 12, y 15, 20 hojas, me vale como una lata. Entonces, yo lo que les he dicho muchas veces, eh, los hechos que ustedes vayan a relatar en su demanda solamente tienen que ser pertinentes a lo que van a pedir. Si yo aquí voy a hablar de un divorcio bilateral, ¿es necesario que, por ejemplo, hable de eh, infidelidad? ¿A quién la profesora? Es que... Es que ahí sería un divorcio por un cuerpo si yo voy a decir que la causa era la infidelidad Ay, y que tiene que ser reiterada sí. porque no basta con la infidelidad ni basta con la confesión del demandado o demandada que le en verdad yo le fui infiel, etc. Eh, en un divorcio unilateral ¿qué es lo que le piden usted? ustedes ya estaban viendo familia, ¿cierto? de ¿No acuerdo, bueno, usted que sí. suficiencia ustedes es convivencia sí, sí, sí. Las, es el cese, o sea que las partes tienen que haber cesado al menos cuando es unilateral, claro. tres años ¿cierto? y ahí tenemos que hacer la distinción de los que están casados después del 2004 y los que están casados antes del 2004 entonces ahí eh, en ese caso yo no es necesario que me ponga a relatar eh, si me fue infiel o me pegó o que fue y era mal papá porque eso no es lo que yo voy a probar en este caso ¿cierto? yo tengo que probar que efectivamente tenemos más de 3 años Desaparece. y eso va a estar con un simple, que diga que en tal fecha no se por X causal por no sé, generalmente lo coloca por desavenencias, por mala convivencia y que de tal fecha hasta tal fecha, no habla no de la en común que también lo que le interesa al tribunal que durante eso el lapso que dicen haber estado separado, no hayan tenido una recaída, ¿cierto? ¿sí? porque suele pasar también o al menos permanente claro, pero suele pasar también los divorcios con un acuerdo Eh, bueno, claro, hay uno cuando, como las partes están de acuerdo, es más fácil en teoría como mentir y decir no, efectivamente llevan un año separado, pero hace poco nos pasó que eh, tenían un hijo de 8 meses. Claro. Entonces, no da, ah, no da. Claro, sí. O sea, efectivamente, el niño tiene 8 meses, sí. y que, claro, lleve más de un año mejor separado, pero hubo una situación que no se asegura que efectivamente haya una separación efectiva. Entonces, por eso, al relatar también ustedes, tienen que tenerlo, porque muchas veces se caen también entonces se contradicen a lo que están diciendo. O la fecha, eh, tampoco es necesario, como yo les dije, alguna vez, porque aquí nos separamos el 20 de julio del 2020. Basta con decir un mes y una, un, bueno, un año. Porque la gente tampoco nos suele tener una fecha exacta, o que tenga el cese de convivencia, el acta. Y tampoco es la fecha certera, porque la gente no se separa el día y va al otro día a hacer el acta. Eh, y la gente suele asociar esto hecho a vivencias, a experiencias. No fue para el 18, fue para la Navidad, fue ahí o cuando estaba el cumpleaños, etc. Entonces como que esas son situaciones que uno tiene que establecer como el punto de separación. ¿Ya? Ahí, como les digo, ojo, porque siempre se cae la gente en todo esta parte y sobre todo los postulantes de la corporación últimamente han presentado muchas contradicciones y levantan de hecho nosotros ya en Florida eh, tuvimos que hablar con la eh, abogada que está de la procuración porque los postulantes para el tribunal eh, me puedes decir si está bien esto o no eh, pero si ustedes tienen tutorial ¿no? si la, también lo está redactando ¿no? si sí, es que no sé es que nadie cacha mucho ya Entonces no, esa no es la idea, y le idea es que cuando ustedes su práctica independiente de donde la hagan, si la preparación, la fiscalía, la clasería, eh, ustedes le saquen el cubo a sus tutores porque se supone que para eso están. Para eso cuando yo estuve la presentación ese es el trabajo que uno hace, enseñarle si uno no sabe, porque también es válido que a lo mejor no sepan de todas las materias, porque en Florida es la corporación como hay un tribunal de competencia común los postulantes tienen que ver familias y policía local eh, entonces uno tiene que preguntar no más, puedo averiguar leer la ley, el código y así sucesivamente pero si sí, eh, han estado muy mal en la redacción y en las presentaciones en lo hecho sobre todo el otro día una postulante me fue a preguntar ¿qué podía hacer? porque presentó una pireña de demanda civil por un choque <risa> y me dijo es que el demandante que ella representa no, él no era el dueño opto, era el hijo y él dice pero y el certificado de atas ineligente es que se me olvidó pedirse Entonces, ¿cómo usted acredita algo de lo mismo que, que pasa en los divorcios? O sea, ustedes tienen que pedir el certificado matrimonio para ver que efectivamente la gente esté casada. Porque hay mucha gente que dice, no, si habla del marido, de la mujer, de la esposa, pero son convivencias largas o gente que muy mayor que se le olvida a realmente nunca hicieron el chante. ¿Y sí, eso por iglesia? Claro, se pueden, o hay gente Igual me que una vez tuvimos que ser enganzado Como simbólicamente Entonces eso, ¿cómo se van a negociar Si eso no está no, en no, no. Entonces, Entonces todas esas situaciones Ustedes tienen que corroborar Antes de presentar sus demandas Se ¿Ah? Lo preguntaron. No. Se venían casados solamente por la iglesia, porque la iglesia abangélica no habían hecho ningún trafico. Nada. Dice que querían es? divorciar. Claro, dice, bueno, ahí, no sé, la iglesia tendrá su... ¿Qué te pasa A ver, no, te hable. ¿Qué te pasa con Dios? ¿Qué te pasa con Dios? ¡Háblalo con Dios! Al pavo, Y sí. y sí. Entonces para que a ustedes no les pasen esas cosas Porque al final claro, yo puedo entender Que son postuláticos Pero ya son eh, alumnos que ya están Fuera de la universidad entonces ya ese, ese tipo de ruedas no debiese pasarle A ustedes ni a ellos Porque uno tiene que corroborar la información Que le dice la gente Porque la gente llega y nos pasó esto Aquí a veces dicen, no, es que tenemos dos hijos Y a veces son tres, ah sí, es que está fuera Entonces no... Son situaciones que les pueden afectar previamente después sus de demandas. El tercer requisito entonces de la demanda es institucional que la parte presenta. Obviamente la demanda tiene que decir a qué tribunal yo lo voy a presentar. También muchas veces dice, el señor juega de letra en los y a una demanda de familia. Hay tribunales que lo dejan pasar, porque claramente no afecta la tramitación. Pero hay tribunales que le van a decir, pero voy a proveer de hijas al tribunal que corresponde. Entonces ahí, oye, tienen que hacer eh, de, de nuevo un cumpleo de Senado indicando a qué tribunal ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, son más de un tribunal? Ustedes no saben tribunal les a tocar. Si el primero es un tercero, ¿cómo lo pone genérico? Si yo de familia, de Concepción, o de, bueno, en este caso, Santiago, los son más, por lo tanto, entonces hay indicar a cuál yo voy a ir o me estoy dirigiendo consiguitan generalmente la cita. Señor juez de letras, tenía poder de familia, de garantía, etc. Cuando ustedes hacen escritos a la Corte, sea de Relación Suprema, no puede decir señor juez de la Corte, como hay gente que la ha puesto, señor juez de la Corte de Relación. Ellos son ministros y tienen otro trato distinto. La Corte de Relación ustedes tienen que dirigirse como su señoría ilustrísima y esa es la abreviatura y la Suprema es su señoría excelentísima y esa es la abreviatura y ahí si sí son más, son un poco más cuáticos con el tema de eh, si ustedes se dirigen mal probablemente lo van a o echar para abajo el escrito o un previo a probar. entonces tienen que tener esa distinción tribunales de primera instancia señor juez y de la materia que sea y los de tribunales supremos dependiendo de lo que son, el trato que le ha dado en este caso la, la legislación Esos son como los modelos en general o, o las las pautas. La individualización posterior, es decir, en la primera parte de la demanda donde yo indico quién es la persona que viene a presentar esta demanda. Como ya les dije el semestre pasado, y se lo vuelvo a repetir, si yo tengo un mandato judicial, ¿quién tiene que aparecer presentando esa demanda? Si sí, sí, tiene un mandato, el, la parte representada, no, el, no, o sea, el mandante, el mandante. Sí. efectivamente, o sea, si a usted antes de presentar la demanda fue a la notaria y el cliente le dio un mandato, tiene que redactarse como que el abogado lo esta presentando y obviamente los hechos se redactan en tercera persona, ¿Sí? muchas veces yo le he dicho que hay gente que claro, se confunde y el que redacta entre tercera y primera persona se puede interponer una excepción ¿se acuerdan? ¿qué excepción? ¿Sí? porque hay una entendibilidad en ese caso de la demanda porque el abogado habla como que él tuviese la relación o, o el enlace con la persona la que está demandando y en general no es así y a lo mejor podría ser que tampoco eso de lugar a muchas confusiones es la demanda, pero por temas de redacción ustedes tienen que presentarla como corresponde entonces si le dan mandato ustedes tienen que presentarlo a nombre de ustedes y tiene que decir en representación convencional que es la representación de mandato, si ustedes colocan en representación legal, está mal ¿por qué está mal? porque el circuito porque representa el individual y el otro Claro. El padre el, cual, el padre, la madre, el, el, el curador... Tío. Exactamente. Entonces la representación de mandato es convencional. O judicial, igual se podría tener que ser un, una representación convencional porque hay un contrato previo donde se dio un mandato a la persona para que le representen estas causas. Y la individualización de las partes está establecida en el 254, el Código de Procedimiento Civil, donde dice que eh, las partes tienen que ir individualizadas con nombre, domicilio y profesión o oficio como yo le dije, hay gente coloca chileno, eh, soltero y les colocan la cédula de identidad y la cédula tiene que ir siempre la presuma pero esos son propios de qué cosas? de la escritura, de la escritura pública como lo habíamos dicho a usted pasado esos datos son propios de una escritura pública porque acá a el código me dice lo que yo tengo que, de, que colocar en individualización tanto mía de abogado como de mi cliente y del demandado exactamente lo mismo el nombre, el domicilio y la profesión u oficio nada más que eso si usted le agrega la respuesta tampoco no es que le van a decir previa o pero está redactando mal no está conforme a lo que establece el código entonces aquí tenemos un ejemplo este es con por ejemplo, aquí está el abogado abogado, no es necesario pero creo igual, en representación convencional según se acreditará ¿por qué según se acreditará? Pues porque bien. tiene que apuntar patrocine tiene que apuntar el mandato no, no, patrocine es otra cosa, no nos vayamos a confundir, ya, entonces según se acreditará y en un otro sí que acompaña el mandato este eh, son, por ejemplo este, este es una persona eh, común y correcta donde probablemente uno no lo sirve, otro no lo sirve y al abogado. Este, si ustedes se dan cuenta, es en plural, porque este es propio de los divorcios. En los divorcios somos dos solicitantes, dos personas que estamos haciendo una solicitud de el tribunal, entonces yo no puedo aparecer demandando al otro. Tengo que, conjuntamente con la persona que estamos solicitando el divorcio, aparecer en la individualización. Entonces aquí individualizo la persona, Provisión, homicidio, domicilio y la otra persona o cónyuge en ese caso, ausida, respetuosamente, decimos y se redacta en plural. Si es con mandato, la misma situación que arriba, pero es presentación convencional de tanta persona ausida, respetuosamente, digo, si es que viene solo, representando a los dos, o si son dos abogados, en plural, ¿ya? ¿Captan, más o menos, cómo es la idea de la, de la redacción en la demanda? Profe, el de Constanza, por ejemplo, vendría siendo como la demanda, no sé, en eh, policía local por eh, algún derecho consumidor, no algo así. Claro, podría ser el ejemplo de ella por estar demandando cuidado personal, porque no es necesario. Cuando yo demando, por ejemplo aquí, si dice que ella viene en representación de sus hijos, Pero eso no es necesario colocarlo en la individualización. Eso yo lo tengo que contar en los hechos. Sí. Que yo soy la mamá de tal y tal y tal persona. Entonces, en este caso ya puede estar programando alimentos, puede perfectamente comenzar a estar programando un amor de consumidor, un choque, lo que sea. Eh, pero así es más la figura. ¿Ya? Y aquí si se dan cuenta, por ejemplo, ya está estoy representando a sus hijos porque ella es la mamá y son menores de edad entonces tiene la representación legal como decía cuando no desconozco el domicilio, por ejemplo, el demandado ya, ahí, bueno, ese es muy típico y qué se le ocurre que tendrían hacer porque a mí la, el código me exige el domicilio y yo tengo que notificar la banda, ¿cierto? entonces si la persona viene, que esto pasa mucho sobre todo en lugares purables o gente mayor que eh, dice, eh, ya me quiero divorciar, pero sí. yo no bueno, tengo idea, ¿dónde está? No, no sé, estoy tanto sin número. Claro, o, o sé que vive en Jumbel. Podría sí. ser en el gobierno de trabajo, si es lo conozco Sí, puede ser sí. La, en el domicilio laboral, si lo conoce. Pero considere en este caso que la persona no tiene idea de nada, que se separaba hace 10 años y nadie se fue, y no tiene idea, nunca han tenido contacto, lo dijo tampoco, entonces sí. no sabe nada, no lo protegemos una No, está no. Sí, ah. creo que era no, no. el primer No le puedo poner ignoro eh, ya domicilio. O Se el domicilio. Una partida es porque otro como hizo, eh, eh, porque porque están están de un acuerdo y no y lo tienen como señalar un domicilio, le ponen el domicilio de la eh, pero poco yo sé que la abogada de la parte. Claro, porque yo desconozco dónde está él. Pónganse en el caso que viene una señora a su dice que quiere divorciar. No quiere nada más divorciarse. Pero el marido se fue hace 10 Parece que se fue a Young pero no tengo ni idea de dónde está ni dónde vive. ¿Cómo te iba a decir algo Claro, pero para eso yo tendría que hacer una... ¿Hace 10 años? No, tendría que... Primero caminar una muerte presunta. Hace 10 años, ¿no? ya, la solución chiquillos porque esto les va a pasar mucho es colocar cualquier domicilio el que ustedes tienen o que ya se acuerden el de la mamá, una tía, una cuñada cualquier domicilio ¿qué va a pasar? cuando ustedes vai, manden a notificar esta demanda obviamente, ¿qué van a decir los sectores? notificación fallida porque no vive ahí no lo conoce, se fue hace tanto tiempo, etcétera o si, sí, efectivamente vive la mamá pero dice que no vive ahí, no recibió Con esa notificación fallida, yo tengo la oportunidad de, a través de un escrito, pedir domicilios a la FP, Servicio de Puesto Interno o a cualquier institución que me pueda proporcionar un domicilio de esta persona. Ahí suelen salir generalmente los domicilios laborales. Cuando uno pide a la FP, porque la FP informa si es que está trabajando y dónde trabaja, entonces uno puede buscar. Lo que hacen otras personas en el notificador, lo el nombre y a veces aparecen domicilios y me dicen allá, lo mandan allá, fallida, entonces yo pido oficio después, para que me informen qué domicilio tiene esta persona. Que es lo que se hizo mucho durante la pandemia, se oficiaba a la comisaría virtual. Que no es lo mismo que oficiar solamente a los carabineros, porque los carabineros, la PDI y el registro civil, más el CRM también, generalmente tienen la misma base de datos. Entonces... ¿Qué pasaba con la comisaría vizcual cuando uno tenía que pedir un permiso? Colocar ¿De dónde iba y qué domicilio estaba? Entonces no es el mismo registro, ¿ya? Eso es así en la comisaría vizcual. Ahora ustedes, ¿qué lo que pueden hacer? Por ejemplo, pedir al la inspección laboral, eh, si es que no... A un CESFAM, si por ejemplo ya la persona sabe que parece que está en Yombel. Ya voy a oficiar a un CESFAM en Yombel a ver si es que se y qué domicilio registró. ¿Fue del hospital? ¿Fue del hospital? Y así sucesivamente ¿Y cómo oficiar a cuánto yo quiero? Claro, generalmente le dan lugar como a tres de un inicio yo. Y ahí después tenía que esperar que le vayan respondiendo ¿Tiene este domicilio registrado? A veces tiene registrado todo el domicilio que vivía con la señora Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué puedo hacer si ya no tengo más domicilio? Que me tomen, ¿no? Que tiene registrado ahí no, que vivía ¿A la codificación está...? ¿Por los anuales? Por aliso Por ¿Qué es, es más complicada, también es más cara sí. pero esa ya es la última instancia que es lo mismo cuando la gente está en el extranjero yo no puedo mandar notificaciones tengo que saber que están en el extranjero y en ese caso oficial a policía internacional para que ellos me remitan un acta que diga si sí, efectivamente la persona salió del país, la fecha y no tiene ingreso al país entonces yo ya sé que especialmente estar en el extranjero y no necesito que veas si sí, vive en tal lado en Argentina, en Colombia, no. Me basta con eso, entonces yo ahí puedo solicitar la notificación por avisos. Y ahí, ahí traer, se va a tramitar el juicio y la persona la no tendrá idea, porque probablemente no va a leer donde haya, ¿cierto? Así que de esa forma se soluciona y eso suele pasar mucho o la gente también se equivoca en los domicilios, de repente en un número tienen que tratar de ir corroborando toda esa información eso más que nada les va a extender la tramitación del juicio porque obviamente es el tratar de notificar a alguien igual es complicado la petición principal es lo que ustedes van a solicitar en este caso que están moviendo un divorcio unilateral ¿ya? Eh, eso es mi petición principal aparte de solicitar eh, que voy a acompañar a que estoy asumiendo poder, etc. o que quiero comparecer vía Zoom mi petición principal es el divorcio entonces en razón a eso que es los hechos donde yo voy a relatar es eh, lo que me tengo que basar y que lo que ya les repetí muchas veces no se vayan por hechos que no van a probar en esta instancia entonces esta es la petición principal que vengo a interponer demanda de, de que lo aumento eh deducido, demanda de alimentos mayores, ceses de alimentos, divorcio, en divorcio por un acuerdo, demanda de violencia, etc Todo lo que tenga implic. Profe, ¿una pregunta? Eh, la parte eh, el, el demandante lo puede hacer en primera persona usted dijo esto? Sí. Pero ahí como eh sin siempre siempre se hace un abogado. No, no, no, oh, oh, lo que pasa es que, por ejemplo, hola, no, no, no, no, no. Uno, uno como abogado, la, fila, ¿ya? la persona va a su oficina, tiene todos sus datos, pero no le quiso dar mandato, porque el mandato igual implica que hay que pagarlo, son como 30 los generalmente, si está la corporación o está en clínica, la gente no va a ir a los mandatos, porque va a ir la lotería y hay que pagar ya, entonces la gente no le va a dar mandato, los mandatos que son para la oficina particular, ya, Pero cuando usted está en clínico la corporación, la gente le dice, sí, quiero hacer un divorcio de la tierra. Entonces usted le pide su documento, el relato, y cuando redacta, usted redacta el nombre de la persona. Y cuando asume el poder, al final en un otro sí. Que en calidad de abogado, habilitado vengo a asumir poder en esta causa, bla, y yo le voy a dar muchas gracias para poder. ¿Ya? Por eso que se redacta y yo le digo primera persona, entonces efectivamente usted puede decir que estuve casada con tal persona, de tal fecha, etc. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pero, ¿qué, ¿Qué diferencia tiene eso? Que si me entregan el mandato, o sea, creo que la única diferencia es que va a haber un cobro extra malo. No, es que la diferencia es que si usted tiene mandato, usted tiene poder para ya representar esa persona. Para ir al tribunal. Claro, usted ya puede ir al tribunal y decirse si es que por ejemplo ya tuviese una causa abierta, sí que la voy a representar acá. Uh -huh. Si no tiene mandato, usted tiene que presentar un escrito ante el tribunal que diga que quieren asumir el poder porque usted todavía no tiene la representación. Pero si eso lo, lo integro en la demanda. Eh, pero que cosa, patrocinio eh, no. y poder sí. claro, si no tiene mandato tiene que hacerlo, porque si no, no puede actuar a nombre de esa persona por eso eso, por el sí. final leí o sea, sí, si, ese es un tema de, de que hay que gente claro, hay gente que por ejemplo no tiene tiempo para ir al tribunal o para ir a la audiencia entonces ya mejor le doy un mandato al abogado y él comparece por bien todo el sí. uh -huh. o gente que se va al extranjero o que está en el extranjero y necesitan por ejemplo implementar eh, un cese de alimentos acá necesita el mandato en ese caso porque no va a poder venir a comparecer ¿ya? y eh, respecto de ese mismo tema si eh, una pregunta lo va a hacer como de la sube para que usted lo mire no mire <risa> <risa> nada no? no, es <risa> estamos en época de o sea, en etapa de revisaje ¿cuál? si sí, sí, efectivamente eh, la constituir el mandato sabemos que eh, obtiene la representación eh, convencional convencional de pero el patrocinio poder es otro, es otro documento yo en mi cabeza tengo constituir patrocinio poder es la representación judicial ante tribunales mm -hmm. pero me, me entro un poco a confundir cuando sí. hablamos de, del mandato convencional sé lo que es pero al final pues, hay que constituir los dos, podemos constituir solo uno o sea, lo que pasa es que va a depender, si usted en el mandato le da un mandato general que me puede representar en todas las causas que yo pueda tener. Usted al momento de, por ejemplo, demandar un divorcio, igual tiene que poner en otro sí que viene a asumir en esta causa y junto a este mandato judicial. ¿Qué pasa con ese mandato? La persona no tiene que ir al tribunal a ratificar al abogado para representarla, no necesita firmar nada. De eso. Es más que nada un tema como para ahorrarse de tramitación respecto del cliente. Uh -huh. ya pero si su cliente llega a su oficina no tiene plata para dar un, un mandato y usted tiene que representar un cuerpo, ¿cómo lo represento? ¿cómo le digo al tribunal que si sí, yo tengo poder para representarlo en esta causa ahí en la misma demanda yo tengo que asumir poder en un patrocinio en poder que es prácticamente lo mismo y lo que pasa es que el mandato a mi me dieron el poder antes Okay. antes, imagina por un tema de ahorrarse la canalización porque la persona no quiere ahí te dicen no es que yo no quiero ver al demandado no quiero hacer la audiencia ya, un no, no, sí. uno, uno siempre le poder cuando no lo postpuye el, el, el, el tribunal indica que debe debe no claro, si sí, sí, soy falta tema yo lo de la parte ¿O oh, yo lo vi el último además? Al demanda, siempre va en el último otro sí después, después era, la la tenía, si era, ¿Era como un documento aparte, como poder simple? Sí, no, sí, no, bueno, no hay, hay gente que, eh, por ejemplo, ya te y te presentan solo patrocinio y poder Y después presentan la contestación de la demanda ¿Para quién? No sé pero generalmente eh, igual se puede hacer bastaría pues indicarlo en un otro sí en el caso de que... al final de la petición el último otro sí siempre va el patrocinio código y ahí yo le voy a mostrar cómo tiene que ir, porque usted también ha constituirlo bien uh -huh. si lo hace mal es como que no tiene representación ¿y qué pasa si no tiene representación? no puede actuar si sí, tiene no un representante claro entonces el otro día hablando de la misma situación de la representación policía local teníamos una audiencia de Quería, demanda, seguir, bla, bla, bla. era la audiencia la abogada que representaba al cliente noca no estaba no sé, en nuestro en entonces llegó el mismo día de la audiencia otro abogado con un delega poder de la abogada ya Yo soy la abogada, pero no puedo hablar eso, entonces le delegué a Felipe a usted, ¿cierto? Le delegué poder a Felipe para que él vaya a hacer todos los trámites por nuestro día Porque yo como abogado tengo la facultad de delegar poder, decir, de delegar mis funciones en otro colega o en una habilitado de en derecho que van a ser ustedes, por ejemplo, el próximo año. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que el abogado llegó con el descrito de delega poder y venía sin firma de la abogada venía el, el escrito, claro delega poder, la abogada tanto la causa tanto para representar etcétera, etcétera sin firma de la abogada entonces le dije, pero este escrito viene sin firma si sí, me dijo pero es, es que la no sé cuánto no está, yo le dije bla bla bla le que yo no, porque tampoco está el cliente porque por último él podría decirme en la audiencia siempre sí, yo le voy a dar patrocinio poder a esta abogado en audiencia y se susana la situación, ¿no? ya pero no estaba el cliente, está solo el abogado que no tiene patrocinio de poder, no tiene representación de esa persona en la audiencia entonces yo no lo puedo dejar actuar si viene sin poder porque el escrito a mi no me consta que viene firmado por la colega viene sin firma entonces yo lo que puedo hacer es resolver un previo proveer venga la delegación en forma, que es con la firma ya me dijo, pero ¿qué hago ahora? como es en la audiencia? ¿Qué es lo que ustedes dirían que le dije yo? Agente oficioso. ¿Y qué me respondió el colega? Dijo, pero qué es eso? Yeah. Sea, y era el... colega ¿La ¿La ya mayor. Yo no lo conozco, pero... ¿Se va a dar parcería en vida con el tiempo? Puede sea, ser, ¿no? pero cuando uno transmite en tribunal sí. la eh, figura del agente oficioso tiene que tener la presidencia porque... Es un abadaje. Exactamente. Ya, le expliqué que era el agente oficioso, ya así, entonces dije, vamos a lo siguiente. Voy a proveer, previo a proveer, vale redundancia, venga a poder firma, eh, con la firma, etc. Y usted va a actuar en la audiencia, tiene que decir que va a actuar como agente oficioso, entonces yo le voy a dar un plazo para que una vez que se cumplió el ordenado, decir que el inscrito venía con la firma, porque ahí recién el podía tener poder, usted puede ratificar todo lo que hizo en la audiencia, ¿Ya? Diego después el escrito cumple el ordenado de la abogada, que supuestamente ya había dado poder. Pero no cumplió el ordenado, porque ¿qué fue lo que yo le dije que tenía que hacer? Que ya No, tenía que traer las firmas ¿Sí? y la abogada, y a raíz de esa firma él después podía ratificar. Entonces yo le dije a ella que tenía que firmar y él presentó un cumple el ordenado vengo en ratificar todo lo que hizo el abogado y hablar. Pero si ella no, no le tiene que nominitar, no, no, si ella no me dice ella, no. ¿no? porque hay agentes oficiosos que lo que hacen es rendir como una fianza a otro colega, pero eso era es una institución muy antigua donde había poco abogado y era el abogado conocido, entonces uno como que se respaldaba ese abogado, no, no, decía sí. no, si él va a venir un par de días puede decir que efectivamente todo lo que dice está bien. O sea, delegó poder, no firmó y después llegó de de a mi agente de vino a ratificar lo que no le correspondía entonces claro, ahí que pasa Yo le digo a, al colega sigue sin poder y si el colega quiere decir que se cumple el recibimiento todo el la audiencia va a quedar cero ya me dijo, todavía no lo resucitarán ¿eh? creo que tiene hasta el martes así que tuve que hacer de nuevo una ¿no? prueba cumple hacerlo ordenado y explicando que el abogado tanto manda el documento firmado y posterior a eso que el colega tanto tiene que ratificar lo que hizo audiencia. la audiencia. Porque asombra es que de todo no se Exacto, porque <es> son... Pero fue que no, bueno, Ay, la persona como dormida. Ah, yo lo voy a pintar. <risa> <risa> claro, porque da, lo que verdad, chiquita, es verdad chiquilla que da raro, que son cosas tan... que Imagínense, si no lo cumplen el cliente que le pagó al abogado ¿tó? va a perder esa demanda porque todo lo que ellos presentaron en la audiencia es como que no se va a hacer entonces la gente después, si les pasa a uno de ustedes ¿qué va a decir ese cliente de ustedes? donde trabajó no? no. el abogado malo claro, donde estudió, salió de privada, la típica estupidez porque eh, así funciona, entonces ¿qué pasa? el boca a boca y a usted no le va a funcionar mm. Entonces, por eso tienen que tener ojo, o al menos estudiar un poquito antes de preguntar, revisar si sí, en realidad puede ser esto, pero no como llegar a integrarse hacia la piscina porque de repente... Pero igual no, igual no se marea siglos de... No, sí, pues sí, es un clima. tema de, eh, de ejercicio. Y por eso la rehabilitación a ustedes en la clínica y después en sus prácticas les va a servir porque eso es como ustedes después ya haciéndolo una vez, Pero no si se cómo se tramita El tema es que, por ejemplo, ese mismo abogado que le digo que actuó como agente en la audiencia El otro abogado le presentó una excepción Y yo le dije, traslado La excepción es, o sea, perdón, un, sí, pero no la excepción, pero se transformó en un incidente Traslado obviamente se puso nervioso me dice, ya, eh, sí, digo, te tiene que contestar me digo, ¿cuánto necesita para contestar? pues para que se haga una organización tres días y le dije, no, si sí tiene que contestar en la audiencia en los traslados y claro, eso a usted igual les puede pasar en familia, en laboral que la otra parte interponga un incidente en este caso era un incidente de prescripción de la de, del, del accidente tránsito Entonces, eh, porque supuestamente no se había notificado a tiempo, algo hacía, no me acuerdo Ya entonces el otro colega lo vio muy nervioso, le dijo ya, mire, colega, lo que necesito, dije, ya, 20 minutos. Colega, se le habló por el teléfono, ¿sí? ya volvió a la audiencia, contestó a este traslado, contestó a los de los dinámicos con que él en Alicante. Contestó de que no era culpa de él, de que lo aceptó, no había dado a notificar a tiempo y no es eso lo que le estaba alejando en el incidente lo cual diciendo que hay un tiempo de prescripción que ya se cumplió y en base a eso, él tenía que contestar y él contestó diciendo que no era su culpa que el receptor se había demorado entonces tampoco estamos tan conectados en el con el colega así que, como le digo suele suceder muchas cosas de todo ese esa índole y policía local no es una tramitación complicada ya, siguiendo antecedentes de hecho, este, este es previamente el relato, los hechos no confundirlos con el derecho porque hay muchos abogados que me empiezan a mezclar, me empiezan al tiro a citar la ley no, a lo mejor no va a estar malo pero ustedes tienen que tratar siempre de distinguir porque estos elementos están en el código de procedimiento civil que dice que la demanda de los antecedentes de hecho y después los fundamentos de derecho ¿ya? y sus hechos, como les dije, es el relato lo que le pasó a su cliente y ahí yo cuento lo que necesito y lo que voy a probar si yo voy a probar que a mí me deben eh, tanta plata de atención de alimentos tengo que solamente referirme o no referirme a si él iba a la visita si no iba, porque yo no estoy mandando eso ¿ya? ¿ya? Eh, y eh, generalmente como les decía esta presentación de los relatos de los hechos tiene que ser preciso no es necesario que ustedes se extiendan 5, 6, 7 hojas de relato, siempre relatos precisos, que coincidan que sea lógico y que ustedes no se vayan a contradecir en el mismo relato, no vayan a decir que un día estaban bien y que al otro día eh, habían vuelto y que después se separaron después volvieron y así sucesivamente porque van a solamente confundir al tribunal ¿ya? entonces, ojo con por eso, porque en base a los relatos, es cuando se fijan los puntos de prueba en la audiencia después, en base lo que yo dije es lo que el tribunal va a decir, bien, entonces hay que probar si hay un vínculo matrimonial si hay hijos, etc aquí les puse un extracto no más, o sea, es un poquito, pero después el pavo extra lo pueden ver mejor eh... Porque me queda la atención de alimento, la anterioridad con que fue fijada, si es que se está demandando aumento, ese etcétera y así sucesivamente. Si es de divorcio, yo cuento cuando me casé, cuando me separé, si tengo pareja nueva o si la otra persona tiene pareja nueva y así sucesivamente. Fundamentos de derecho tienen que colocar los artículos no necesariamente copiar el artículo pero sí citar artículo tanto de la ley tanto o del código etcétera y ahí pueden hacer un breve desarrollo del artículo ¿cuál es el error? generalmente más común en estos casos es que hay eh, gente que coloca eh, en, cuanto a lo, en cuanto a la ley que matrimonio sigue sí. pero la ley tiene muchos artículos con no los estoy invocando Tengo que decir exactamente el 50, el 40, el 60 y tanto, 70 y así sucesivamente. Eh, no basta con que yo indique o oh, lo que está señalado en código porcentual. Tiene que ser el artículo exacto tanto de código como de ley. Y desarrollarlo un poco. Y es muchas veces en las demandas civiles, que lo vamos a ver más adelante, lo que hace la gente es colocar Eh, por ejemplo en las demandas de policía local querella va primero y después la demanda en la querella desarrollan todos los artículos infraccionales o sea, se si pasó el rojo, si sí. son el, si y la demanda civil que, que se reproduzca en todos los hechos anteriores relatados a la querella pero yo no invoqué ningún artículo civil para poder cobrar los daños entonces yo no estoy argumentando los daños en ese caso en Claro, y si se pierden muchas veces las demandas también porque le digo no se le puede dar lugar a esto, porque donde invocó el daño moral que es lo que siempre la gente demanda ¿no? que, que demanda, me da miedo a manejar bla, bla, bla. pero dónde está el daño moral, donde lo desarrollo porque usted si me está reproduciendo lo mismo de la querella, me está reproduciendo en este caso que va a fundamentar con los artículos de la querella, por eso hay que ser específico fijarse, ustedes saben que la ley generalmente va cambiando, la va modificando y que sea el artículo que corresponde a lo que yo estoy diciendo porque si lo cito mal, también estoy invocando mal la... El, la... ¿Profesora? ¿Sí? En el punto S los argumentos de derecho, ¿no le también citar jurisprudencia? Por porque por ejemplo en el punto de la impunización permoniaria en el daño oral eso no está, está por así decirlo, por el código claro. sí, pero la jurisprudencia ha otorgado por criterios de equidad y esas cosas exactamente, el fundamento sí. de derecho se puede citar, la idea es que no reproduzcan las sentencias completas sino que usted reproduzca la parte que le importa de la sentencia, indicar el rol de qué tribunal es y en esta parte eh, padeció, no sé, sea, pues el tribunal falló a favor y estableció, no sé, sea, con identización de 10 millones de pesos eso se puede hacer Resulta, en el, por ejemplo en materia comercial con respecto a la costumbre ¿se indica la parte de los hechos o la parte del derecho? en materia comercial pero se lo quisiera a mí está muy bien esto lo que pasa es que eh, recuerda que en materia comercial la costumbre de obra de la fuente a ah, claro, sí. No sé si se puede indicar como eh, como fundamento la parte del derecho en una demanda, por ejemplo pero es que tiene que desarrollarlo, aquí ¿qué, qué es lo que quiere demostrar con eso Porque la fundamentación jurídica o los fundamentos de derecho Lo que le están diciendo a usted es que usted tiene que tener un respaldo de lo que va a pedir Si su, si su petición no está en la ley, por el motivo que sea Pero si es la costumbre, como dice Claro, yo tengo que desarrollarlo, y ahí viene el tema también de la sentencia porque la costumbre no es algo que esté en un libro o nada sino que finalmente se va haciendo a través de la misma jurisprudencia ¿Ya? Aquí, si me permite, en ese caso tú tienes que invocar el artículo 45 y 5 del código de, ¿De comercio sí. que te permite hablar de la... Costumbre. De la costumbre, entonces ya estás poniendo cosas de derecho Un código que tienes que... Para poder desarrollar su idea ¿Son muy comerciales ustedes? No, ¿El no. ¿El no? <risa> ¿Se va a ir a la derecha de la empresa? ¿Cuáles tributarios? ¡Ay, qué no, no, plata! <risa> Bien. Eso del derecho, parte de la demanda. ¿Cómo se establece? Por ejemplo, aquí dice que la ley 19.9 19, en su artículo 42 halló o sea, específicamente dónde trata lo que yo estoy solicitando. En este caso, que era el Eh, y lo mismo uno empieza a hablar de lo, del derecho pero no reproduce el artículo porque igual hay muchos alumnos que lo que hacen de es derecho tanto y lo pega completo no desarrollan la idea que van a fundamentar respecto a eso eso también está mal así que bien desarrollados su casos la parte más importante el auditorio que es lo que yo voy a pedir con todo lo que yo relaté anteriormente que se dé lugar al divorcio, que se establezca la persona de alimentos de tanta plata, que me el cuidado personal, etcétera Por eso, el por tanto, es su petitorio y después se hace este como breve resumen de cuáles son los artículos que yo usé y qué es lo que pedí. Y aquí, en este caso, en este caso queda terminado el divorcio eh, de común acuerdo que se subinscriba la sentencia porque para que el divorcio sea válido ante terceros, tiene que estar subinscrito la sentencia en el certificado matrimonio y por último, que no se condenen en costa a las partes por estar en común acuerdo es que a en un divorcio en acuerdo no se va a condenar en costa a algún modo o si yo quiero que condenen en costa tengo que colocar ya si no, no le van a dar costa o no se van a pronunciar sobre ese hecho los otros sí ¿Qué son sus otras peticiones en la demanda comer el documento el parece mi poder que voy a solicitar que compare el vía azul o en los casos de alimento alimentos, alimentos provisorio y así sucesivamente va a depender los otros y cuánto yo tenga de cuántas peticiones aparte que a hacer tampoco no hay un modelo exacto en el ni el código que diga que tiene que gobernar al menos 3, 4, 8, 6, o esto tiene que tener esto y esto pero lo normal es que cuando yo presento una demanda yo tengo que acompañar los documentos de admisibilidad de salvando demanda es lo que hablamos el si yo voy a presentar un divorcio obviamente tengo que acompañar el certificado matrimonio vigente vigente exactamente y ojalá vigente. no supere los 60 días desde su emisión si yo voy a demandar alimento tengo que presentar para El certificado, de ya, certificado de nacimiento y en esas causas de familia, de alimentos cuidado personal, visita, yolo obviamente también tengo que acompañar la mediación frustrada porque ese es un requisito de admisibilidad que es muy distinto a sus medios de prueba que lo que yo les decía, muchos suelen acompañar en la presentación todos los documentos, las liquidaciones donde trabajan los testigos, eh, la, la copia del correo de arriendo, etc. Eso, obviamente, no es necesario hacerlo en la admisibilidad, porque el tribunal está realizando si yo cumplo con los requisitos para presentar esta solicitud, pero mi oportunidad probatoria viene en las audiencias posteriores, no en esta oportunidad. Si usted lo presenta, no le van a decir que no, pero, como les dije a ustedes, ya le está mostrando a la otra colega que todo lo que tienen prácticamente para poder vender su, su probatorio y eso a veces también suele jugar mal al pasado porque uno le tiene que mostrar todas las cartas que tiene inmediatamente ¿A qué se le pide la mediación? La mediación es eh, en, en algunas materias de familia como son y cuidado personal eh, los bien. alimentos el régimen comunicacional y no sé si es el ahora pero en eso usted para demandar primero tiene que ir a mediación si usted llega y demanda sin mediación no le van a dar lugar porque eso es un requisito está en la ley eso por hacer de visita claro, me preguntó eso claro, ya la había presentado entonces, como tres veces la misma, la misma y se la había estirado atrás y me preguntaron por qué había hecho Y le dije, ¿se había hecho la mediación? ¿Y cómo va a decir que usted el documento? Brutal? Claro. Y me dijo, ¿y qué es eso? <risa> claro, entonces es por un tema de que a lo mejor hay gente que le va decir, ah, pero ¿para qué voy a si no nos vamos a poner de acuerdo? No importa, pero tiene que hacer porque es un requisito para admitir la demanda, ¿ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, hay mucha gente que eh, ya yeah. fijaron una pensión de vivienda y eh, el que le paga los alimentos, el hijo en este caso, murió pero esos alimentos se pueden seguir devejando aunque a lo mejor no lo van a cobrar pero si por ejemplo están por detención judicial igual van a seguir llegando a la cuenta y la que se establece y ¿cómo yo voy a mediación ¿Sí, en ese caso si la persona está fallecida? voy es eso Claro, pero para una demanda de cese, en los requisitos de admisibilidad, usted igual necesita una mediación. presentarla, pero... ¿Presentarla con certificado de función? Claro, y hay dos opciones. Ir a mediación, explicar y le a dar el, tiro, el certificado de insomnio propio. Obviamente no, no presentar al fallecido. O lo que han hecho otro abogado es presentarla derechamente, acompañando el certificado de función, y que tribunal finalmente hizo el fallo recto. ¿Qué es más? ¿Qué, qué, ¿Con sentido ¿Ya? público? también se suele presentar ese mismo problema por ejemplo cuando la parte ha tenido causas penales o causas de BIF y tienen eh, órdenes de alejamiento Entonces, ¿cómo lo pueden estar a mediación? se supone que no pueden estar, ¿cómo lo suele estar el otro? ¿Qué pasa? ¿cómo lo siento? Entonces, ¿cómo hago mediación si quiero demandar al otro por alimento pero tengo que ir a mediación y no puedo porque tengo una orden de alejamiento? ahí lo mismo Tengo que citar, o sea, igual ir a mediación, pero explicar la situación para que inmediatamente me den el certificado de mediación ¿ya? Ahora, pues, tienen que darse cuenta que en materia de familia son algunas las que necesitan mediación Porque si te va a demandar filiación, usted no tiene que ir a mediación Bueno, lo van a echar del, del lugar, así si es que nada que ver váyanse sí no a decir de lo que está hablando con usted en la BIF tampoco eh, si yo voy a tratar de divorcio tampoco tengo que ir a mediación son solamente algunas materias que están regular, y creo que es la nombre pero eh, tienen que fijarse bien y no, no mandar a la gente a hacer trámite a lo mejor innecesario ¿ya? ver qué situaciones son y así sucesivamente y eso Volviendo entonces a los otros sí, así son mis peticiones, posterior al petitorio, al por tanto. Primero yo sí, en este caso, la notificación al correo, que también en familia ustedes tienen que colocar un correo, porque si no, ¿cómo se les notifica? Por, por, estado el, por estado diario. Y el estado diario ya no es el estado diario antiguo que ponían un diario mural en Chimorá. Tengo que regresar a la causa, ¿no? Para saber sí, sí. qué el charo. Pero si yo coloco mi correo, a mí cada vez que se dicta una resolución, me va a llegar a mi correo esa resolución. ¿Y por qué yo tengo que estar enterada de la resolución? Por los plazos. Porque si tengo que apelar, si tengo que hacer una reposición, contar el desplazo, tengo que saber desde qué día. Entonces por eso las notificaciones yo tengo que colocar un correo. Y de hecho la ley de familia ahora exige que igual se coloque un correo de demanda eh, o sea, perdón, de demanda ¿por qué? sobre todo en los de alimentos porque <coughs> esto también probablemente va a pasar cuando uno representa a la gente en eh, demanda de alimentos ya le dejaron la pensión, etcétera, se terminó la causa pero a lo mejor uno o dos años después, no le están pagando el alimento y esa persona va a ir a que se apertura una causa z que es una causa de cumplimiento de alimentos y esa causa de cumplimiento debe a empezar a llegar a notificaciones al abogado que estaba en la causa anterior por eso es importante uno renunciar al si podemos terminar las causas y dos dejar un correo de la persona la que usted está representaando porque se ha dado la situación de que hay demandado de que le han notificado las liquidaciones de la deuda pero el correo del abogado y la persona no tiene idea pues? entonces se le pasa un plazo que tal ya está el registro de deudores a lo mejor puede tener una orden de arresto porque uno, generalmente después pues, ya pierde el contacto sobre todo cuando está en las corporaciones eh, pierde el contacto con la gente y tampoco uno lo va a llamando pues, oiga, saben que tal cosa pues. entonces por eso es importante que ustedes en todas sus casos cuando ya terminen no les vamos va a ir al paciente ya? el artículo 254 del código procedimiento de civil es lo que regula todo lo que digo recién la designación el nombre la indemización lo hecho etcétera esto es como su guía para la estructura propia de las demandas de aquí sale todo lo que uno eh, tiene que colocar y claramente los modelos se han ido formando a medida que uno va a terminar después de la demanda o si usted demandado ¿qué tiene que hacer? contestar, ¿cierto? y viene la contestación ¿qué suele hacer la gente? o a algunos abogados también la contestación la suele presentar con la misma características de una demanda y la contestación hay algo que no lleva en su escritura ¿qué podría hacer? de todo lo que vino recién la presupa me lleva la presuma porque la presuma es la individualización de la causa que yo estoy iniciando, y aquí ya hay una causa iniciada, entonces yo tengo que contestar, y la contestación tiene la, de la suma en adelante, ya eh, la contestación o su parte está regulada en el 309 del código de procedimiento civil y que es muy parecido al 254, designación del tribunal que desde aquí yo estoy contestando individualizar a mi representado, en este caso el demandado, excepciones, lo que hablábamos recién, si la demanda está muy mal redactada, podemos ponerle una excepción con ineptitud de libero, por decir que la persona que está diciendo que tuvo toda esta situación conmigo el abogado y yo no he una relación con el abogado, o así sucesivamente. Excepciones de pago, por ejemplo, si lo demandan de... Eh, lo están notificando una liquidación de deuda de la de alimentos que dice que usted debe 500 mil pesos excepción de pago porque yo si las pagué, aquí están comprobante yo se las pagué o se las transferí a otra cuenta de así sucesivamente y eh, la enunciación precisa y clara de las peticiones es decir, qué es lo que yo voy a contestar si estoy de acuerdo no estoy de acuerdo y por qué, cuáles son los hechos o cuál es mi versión en este caso de la contestación las excepciones obviamente que solamente se interpone si es que hay no es que ustedes siempre tengan que establecer excepciones porque a lo mejor si lo están demandando de divorcio y si ustedes están de acuerdo, no hay necesidad de estar en excepción y ahí yo derechamente contesto y hago mis petición si sí, estoy de acuerdo quiero que se declare el divorcio, etcétera esto es lo que por ejemplo esta es una contestación y le colocamos presuma y el tribunal lo mejor tampoco no va a decir eh, no los tenga su forma presentada pero no corresponde conforme a la redacción que se ha establecido porque aquí la contestación de la demanda va en la suma, yo no tengo que individualizar a la, a la parte de la que estoy presentando arriba solamente en la parte en que yo voy a contestar la contestación lleva suma individualización del tribunal, individualización de la parte, mi relato Tiene que ser contestando lo que me están demandando. La pomona bueno, me puedo poner a relatar cosas que no voy a a que no voy a demandar o que no corresponde a lo que me están diciendo, ¿ya? Fundamentos jurídicos, también tengo que argumentar mi petitorio, que es lo que yo voy a pedir y si tengo otras peticiones, en el otro sí. Esta es una contestación normal. Desde ahí en adelante, sin presuma lo principal y todo mi otra petición el tribunal y de ahí adelante empiezo a desarrollar y aquí mis hechos mi petitorio y después empiezan los otros sitios es que voy a acompañar el documento eh, o si tengo que también eh, patrocinar el sin poder o lo que vaya a solicitar ¿ya? ¿queda más o menos claro cuál es la diferencia? que no es mucha pero tienen que tener ojo para poder identificar la tercera parte es la reconvención o demanda reconvencional como lo dijimos al inicio o como le su compañero es la demanda del demandado en ese caso es decir, si a mí me demandan de divorcio unilateral pero yo también no quiero demandar a él de compensación económica lo tengo que hacer en la misma contestación yo no puedo iniciar un juicio aparte por compensación económica y si lo hago lo que van a hacer es que van a acumular esos autos la causa que ya está iniciada por divorcio. La demanda reconvencional generalmente va después de que yo ya conteste los hechos de los que me demandaron. En el primer otro sí, demanda reconvencional de, este caso, compensación económica. Y como es una demanda, yo tengo que individualizar igual que una demanda. No tengo que poner preso, suma, ni sumas, pero sí tengo que individualizar a la parte. Si yo voy como abogado o si sí, eh, el mandatario va a comparecer como persona individual ya, ahí les voy a mostrar a la ejemplo. y eh, la contestación de la demanda, reconven o sea, la demanda reconvencional finalmente se estableció en el artículo 58 de la ley de tribunales de familia y no procede en todos los casos solamente la demanda reconvencional procede en aquellos casos en que lo que yo estoy demandando tenga relación con la demanda principal si yo estoy demandando divorcio, yo no puedo demandar cuidado personal de convencionalmente porque no tiene que ver una cuota Pero si yo, por ejemplo, demando cuidado personal, la contraria podría perfectamente a lo mejor demandar igual de régimen de visita o de pensión de alimento. Porque si yo te demandando cuidado personal, significa que la otra parte tiene al hijo o hija y podría demandar por ejemplo régimen de visita en el caso de que coloca en el caso poco probable que no que se diera lugar a la demanda de personal en este acto vamos no a escuchar que se fijen visitas por medio o pensión de alimentos si es que no demandado un fume. entonces tienen que fijarse que esto tenga relación con lo principal de lo que se está demandando la demanda reconvencional eh, lleva una suma es decir, eh, en el caso de cuando yo la voy a individualizar acá en este, demanda de reconvención de compensación económica. Eso va esto perdón, esto va en la contestación, pero tengo que indicar que voy a demandar reconvencionalmente, así que lo voy a hacer, ¿ya? Y cuando desarrollo la demanda reconvencional va de esta forma. En el primer 8 sí, cuando yo ya contesté mi demanda de divorcio y dije, sí, estoy de acuerdo, en divorciar, pero en el primer 8 sí, yo vengo a individualizar a la parte, en este caso el abogado, que vengo a entablar una demanda de la convención y yo tengo que relatar todos los hechos en este caso de la compensación económica. Decir por qué me corresponde, cuánto y lo que necesito, eh, cómo quiero que se pague y así su sociedad. ¿Ya? Esta era de ayudado personal, sí. Pero así se establece una demanda reconvencional, no es un escrito aparte de la contestación, no es un juicio nuevo, es un juicio que va dentro de la, del mismo petitorio principal. ¿Se entiende más o menos? Profesora, eh, si yo directamente contesto, o sea, perdón, ¿de dónde sí. reconoce? Bueno, ¿Se entiende como que tácitamente me estoy hallando la demanda? No, porque eso va a depender de su contestación. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, sí, ¿estás de acuerdo en divorciarme? Entonces mi contestación dice, me vengo a la llena porque efectivamente llevamos cinco años separados y no volvemos a ganar otra vez en común, no me él, pero sí yo quiero una compensación económica. Entonces aquí hay un, ya no hay conflicto en cuanto al divorcio, porque estamos los dos de acuerdo. Pero sí hay un conflicto en cuanto a la compensación económica. O usted puede decir, eh, no en la contestación... Eh, no que no estaba de acuerdo porque usted van no a hablar bien en común, en premedio tuvieron algunos encuentros, cosas así y en el caso improbable que se derugue el divorcio igual que lo no demanda la compensación económica porque ahí usted se está reguardando porque a lo mejor usted podría no probar efectivamente que hubo encuentro entre medio entonces si sí, se aprobó el divorcio pero no demandó compensación económica que es la instancia para hacer pero no diría que se derugue claro, porque la compensación es dentro de la demanda de divorcio no es afuera, si yo me divorcio después no puedo demandar compensación económica tiene que ser dentro de la misma demanda de divorcio sea de común acuerdo sea unilateral si bien como les dije la demanda reconvencional es una demanda no lleva la presuma y la suma es propia de la contestación es decir como se lo mostré anteriormente Y después el relato, solamente ustedes indican qué es lo que van a pedir en su demanda reconvencional. Tiene un petitorio, relato y fundamento. Y por tanto, los fundamentos de derecho y qué es lo que necesita Si ustedes se dan cuenta, en el último punto dice que se condena en costa a la contraria. ¿Por qué se podría condenar en costa en ese caso? Si esto es un divorcio unilateral y además yo reconvencional de compensación y además estoy pidiendo que condenan en costas a la contraria ¿podrían condenar en costas? ¿o por qué condenan en costas a la parte? porque me diga en términos juicios que... ya pero en el divorcio con un acuerdo usted igual está en un ¿cierto? y ahí no hay no. condenación de costas no. la condenación de costas siempre va al que pierde es decir, al que generalmente gener inició un conflicto y si la otra parte no está de acuerdo hay un conflicto que hay que dilucidar es decir, si su causa llega a audiencia preparatoria a audiencia juicio, y dictación de sentencia, probablemente va a un pronunciamiento sobre las costas porque hubo un desarrollo completo de un juicio si usted por cualquier motivo en su materia llega a acuerdo de no va a haber condonación en cuesta porque usted al tribunal ahorró el trabajo de generar un juicio completo y la condenación en costas es la suma en teoría que hace el funcionario contable del tribunal de cuánto le costó ese juicio a la persona y aunque uno pudiese a presentar la boleta, la contratación miren el abogado me cobró 800 lucas por este juicio el tribunal tiene una carcel que es mucho menor al que se cobra en el comercio por decirlo de alguna forma Por ejemplo, las demandas de divorcio, las costas las fijan en 200 mil pesos. 300 mil. Eso es como más la relatividad. La en las causas de impuestos eh, ejecutivos por deudas, va dependiendo del monto de la deuda. Si la persona estaba demandada por 2 millones de pesos, las costas son como 150 lucas. Más Cuando si usted cuenta de un abogado para que lo defiende ese juicio probablemente le va a cobrar más de 150 mil sí. entonces por eso las costas son generar como un premio aparte si es que a uno se lo dan, hay que cobrarla y es un tema totalmente distinto ¿cuál es el objetivo de la demanda reconvencional? es una acción a la que supuestamente yo tengo derecho y en un mismo juicio porque que usted demanda reconvencional de convencional no significa que le van a dar lugar ni tampoco significa que usted tiene derecho en ese caso a la compensación económica usted puede decir si efectivamente yo quiero quedarme con la casa porque yo no trabajé o cuidé a los niños pero eso está a lo un intermedio ustedes pasaron compensación económica no. ¿o no? Ya y la compensación tiene varios parámetros para poder establecerla que la persona no haya trabajado porque él no pudo o no quiso que se haya quedado al cuidado de los mismos ¿cierto? o de lugar común y que la separación o el de la ruptura matriculina haya causado un desmedio económico a esa parte son como los tres requisitos principales entonces hay gente que claro a lo mejor al inicio del matrimonio no trabajó durante 5 años y después si sí trabajó ¿le puede corresponder compensación económica? puede que sí pero por los 5 años solamente que fue el decimedro económico que ella pudo haber sufrido no por los 10 o 15 años de matrimonio que efectivamente las partes tuvieron entonces por 5 años uno tiene que sacar un promedio la persona ver si tiene estudios o si es una persona que tuvo solamente cuarto medio o tiene un técnico Y fijarse cuáles cuál son las oportunidades laborales si que hubiese tenido esa persona en su oportunidad ¿Ya? O sea, si ella podría haber excedido solamente al sueldo mínimo Más o menos sacar un porcentaje y a le corresponden 4 millones pesos, una cosa pesos O ella era, tenía una profesión donde generalmente se les paga tanta plata Entonces a ella sí le correspondía eh, 10 millones y como hay gente que generalmente quiere que lo que se haga es la cesión del inmueble que era del hogar o sea del matrimonio cuando las, las compensaciones son muy bajas, no da el mismo monto que lo que vale el inmueble, entonces ahí tienen que negociar por la contraria si es que efectivamente le quiere ceder el inmueble cuando son casados o se acoñuelen el inmueble entre ambos, ¿cierto? entonces, ¿qué pasa si no le cede el inmueble y se divorcian? el inmueble sigue quedando a nombre de ambos ¿cierto? de los dos ya ex -coyuges. entonces ellos ya están en una comunidad claro, entonces ¿qué pasa a ellos? si el otro lo quiere vender ¿qué le va a comprar un inmueble que tiene otro dueño? por eso tienen que ver en qué situación está cada parte para ver qué tipo de negociación van a hacer con sus clientes porque okay, es lo que le conviene a también Eh, bueno, el tiempo, en cuanto a cuando se dispone la convención, como ya dijimos, tiene que ser dentro de la misma contestación. La forma, igual dentro de la contestación, no en un escrito parte, no en otro juicio. Materia, tiene que ver con la petición o la demanda principal. Su tramitación es en el mismo juicio y los efectos va a depender entonces de lo que se pueda resolver en su oportunidad. Si le da lugar o no le da lugar u otros y lo último vamos a hacer un ejercicio y después vamos a ver la aquí hay dos personas don Eduardo Toledo y doña Elisa Narváez son un matrimonio que lleva 5 años juntos y que tienen un hijo de 2 años ambos están enviando a iniciar los trámites de divorcio, es decir que ya chavos que la ven en común y quieren divorciarse Eh, don Eduardo entonces va a la oficina de ustedes Como persona natural Y le dice que quiere contratarlo para hacer esta demanda de divorcio unilateral Porque no se puede poner de acuerdo con la señora Entonces él la va a demandar de divorcio unilateral Entonces ahora dentro de estas tres Ustedes tienen que elegir una y redactarlo ahora En un periodo más menos de unos 15 minutos puede redactar la suma o la resuma o al menos desarrollar tres hechos que ustedes demandaría en un divorcio unilateral ¿ya? según lo que hablamos recién no es con nota, así que desarrollenlo según lo que se acuerden y según lo que hablamos en la clase quería preguntar ahora que la misma está por la una sección por resulta que eh, así ha sido las arroz. La concesión efectiva de, de la boya había un drama con el tema del bien que no funcionó si querían la mandan ratificar una. ¿Ya? Y no me quedo tampoco. Ya ahora sí están que toda la revena vaya. Pero eh, yo había mandado seis mandatos, o sea, yo había hecho un mandato y lo había mandado yeah. hasta que eh, al mandato finalmente, según lo que me dijeron, le iba a faltar el dato de la inscripción de la posesión efectiva en el, en el registro especial de herencia, porque yeah. era un mueble. Entonces ahora la, la redacté y le coloqué los datos, pero tengo algunas dudas pero sí. Pero De tenías no que enviármelo para poder revisarlo. Sí, porque lo han traído como que le he echado una miraza igual. ¡Ah! A... Ya pásamelo, pues, tráemelo mientras se me ha ido. lo tengo hecho, Marta, pero, por ejemplo, igual el, el, el el. El hay un documento que aparece como es la inscripción es del registro de ¿Ya? hay herencia pero hay una frase que no hace cualquiera y yo asumo, porque dice... Sí. ¿Régis? ¿Régis? Sí, está su hermana yo no me lo estoy equivocando por ejemplo, acá tengo el de, de, de la inscripción de, de lo que, que, de lo que dice, porque por ejemplo, y aquí tengo un certificado por ejemplo, ahí está toda la inscripción mm. de la posición de la señora, no, no esa es la que surgió al caballero, Pero da la cosa frente en esto por qué lo ponen así. Dice ya y dice hay de, de, de individualiza el inmueble pero ¿Sí? acá dice el título de dominio anterior se encuentra inscrito a hoja este y resulta que yo veo el número y no es no, este número de inscripción. Pues. entonces, está hablando, no hablando del correlativo? No, porque de la súper este es tu número actual sí. si tú buscas ahora esta inscripción tú tienes que ir con ese número si te dice el título de dominio anterior es a que números anteriormente que tú hicieras este trámite esto estaba inscrito ¿Ya? eso está diciendo porque claro, puesto tiene una, una correlatividad en el conservador cuando se va no está, inscribiendo porque esta, esta posición no estaba inscrita. inscrita, le inscribimos siempre es que seguramente como... Ese, claro, hablar, ¿Hablará la anterior? Li, no, lo que pasa es que no es por la posesión, es porque es lo que te está indicando que este mueble, uh -huh. donde hay varios dueños, porque son dueños de acción y delito, son de que más un propietario, estaba inscrito anteriormente ese inmueble, no la posesión. Aquí te está diciendo que este mueble anteriormente estaba inscrito bajo ese número. ya yeah. Y que ahora esta parte, esta parte de esta sesión, está inscrita a su número actual es ese. Como no, pero esta, esta, no es, esta no es la sesión ¿sí? no, pues, ah, o ya. sea la, la posesión la, ah, el documento que te dice que tal persona no, no, ahora no, no, el dueño de la acción bien, y el derecho de una parte del inmueble su parte está inscrita en este número la parte de la otra persona está inscrita en otro número no, pero ese mueble obviamente tenía una inscripción anterior entonces lo que te está diciendo ahí, es que esa inscripción anterior era de tal número y eso entonces es más que nada para la historia, que no tendría que sí, citar no, esa, si eso si es como para la historia de la propiedad raíz porque por ejemplo, acá yo tengo la... bueno igual tengo el, el certificado de inscripción del inmueble y todo, y acá tengo el mandaturo, que en realidad yo lo, lo, lo hice me faltaba... O sea, no es necesario que tú lo cites porque el mandato tú lo estás haciendo con la inscripción actual. Porque este se supone que es un mandato especial, porque el hermano que está en el extranjero está obviamente eh, dando la facultad a la hermana para que estúe en su nombre acá en Chile. Claro. Pero resulta que la, la otra jugada es pues que las la tías, esta la niña, tienen su vocabula y me, me, me, me, me les dio caleta por el mandato y dije, oye, pero si sí, es un mandato especial que está tomando su amplia facultad. Para, para este efecto y no, no me dijo que tienes que, tienes que citar, en la, citar la inscripción de la posesión efectiva claro. para que se sepa los derechos herenciales claro, lo que te están dando ahora ¿Has, has estos muerto? derechos están inscritos en este número entonces eso lo tienes que citar en el mandato porque tú estás diciendo que tú lo vas a representar a raíz de que él adquirió estos derechos y de estos derechos ya están inscritos en tal número Eso del título de dominio anterior se refiere a la, a la historia de toda esa propiedad raíz que anteriormente, cuando era de otra persona, del fallecido, de lo que sea está escrito en este número. Como ahora, esa propiedad tiene dos o tres mañanas, tiene dos inscripciones más. Entonces, son las que tú tienes con números nuevos ahora. Ya. Por ejemplo acá yo la individualicé y acá coloqué eh, el tema de la oficina. Oh, ¿que de de especial la de la inscripción de la, la sí. Sí. inscripción de la inscripción de la inscripción de la inscripción de la inscripción de la Claro, porque no. esa es tu inscripción actual. No necesitas indicar a qué inscripción tuvo anteriormente el inmueble porque tú vas a tramitar la inscripción actual. Claro, porque y, y es necesario que igualmente indique que el inmueble, por ejemplo, está inscrito a focas tanto del registro de propiedad. Sí, por eso sí tienes que indicarlo porque estas son las inscripciones de cada parte de uh -huh. lo que cada parte adquirió, tú tienes que citar, si es un inmueble completo y tú vas a hacer la cesión por el inmueble completo, tienes que citar todas las inscripciones que tiene actualmente y eso las voy a ver, porque una, una cosa es el registro de propiedad, ¿cierto? ¿Eh? y el otro es el registro de dominio, ¿no es lo mismo? No, el registro de propiedad es donde tú inscribes y tú vas y buscas dónde el inmueble sí. pero no hay un registro de dominio, lo que hay es un certificado de dominio ya que el certificado mínimo dominio un resuelo y te dice de este inmueble te nombre de tal y tal persona entonces con esto bastaría, bastaría profe, porque aquí existe la, la, la inscripción del registro especial ¿Sí? y acá está la integrización de la inscripción del el registro de propiedad del inmueble uh -huh. Sí, pues con eso ya sería suficiente porque estás idealizándole inmuebles completos Porque la otra dada, por ejemplo, me di a harto miedo Me dijo, no, es que lo que pasa es que los conservadores de Tarcahuana son súper complicado Y te lo van a rechazar, si es que no, no mames Es que ya terminé, es que te lo van a rechazar Porque si tienes algún error te van a enviar el reparo Y te van a decir que tienes que subsanar esto, esto y eso. Pero el conservador puede, por ejemplo eh, Porque se supone que ya esto se manda se firma, se acostilla Y esto se tiene que legalizar acá, se tiene que protocolarizar en la notaría acá claro. claro. entonces si, si lo aceptan de notar y lo protocolo quizás no, ¿no debería rechazar el conservador? o sea, es que el conservador no es que te, no te va a rechazar el mandato lo que te puede rechazar el conservador es la, es la sesión fecha. pero no el mandato pero por estar constituido el al mandato o algo así o sea yo no lo veo que esté malo pero, es que no, no es porque tú lo que va a hacer en el, en el conservador es presentar las sesiones es decir, uh -huh. las partes ya firmaron estas sesiones están de acuerdo en la infeliz de inmueble a tal persona y el notario te puede decir sabe que algo lo el al mandato le faltó tal cosa y vaya a tener que rectificarla pero el conservador si te va a reparar en algo de respecto de lo que contenga la sesión, si te falta un número de inscripción, si citaste mal inmueble o esas cosas, pero no respecto del mandato y es completamente bueno, al ser un mandato presidente es completamente necesario que se cite respecto de, lo, de la, la más herencia de lo que se supone que posteriormente vamos a transferir. Sí, porque hay que visitar todo lo que tú vas a transferir, no solamente una parte o una descripción, porque si son varias instrucciones, hay Ah, ya, pero si yo te separé, vienen raíces, vienen muebles, homenajes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y nada, no, o sea, si a simple vista hasta cumpliría con lo que te están pidiendo. Pero, ¿el conservador puede ser un señor respecto al mandato? Pero igual hicieron una reacción. El, con la señora Pabranía, que está como notaria acá en el Instagram Nilla. y el mandado de uh Daniel -huh. Extranjero, y está pésimamente malo Porque, de hecho estaba preocupado a la notaria que lo mismo porque claro, es que lo que pasa es que es el notario el que tiene que hacer esa sí. observación eso es lo que he conversado con ellos, me decía o sea, es pega mía mi hijo revisar esa sí. observación claro, de bien, porque tiene, el, el conservador, si ustedes revisan las facultades que él puede rechazar o reparar no habla respecto de la representación, entonces eso es una pega porque el notario está autorizando, se supone algo claro. que está bueno, en teoría, o sea, él te está diciendo sí, lo que está aquí es real, la parte es que declararon es, es real y es pega del notario de decirte sabe que tú no va a poder hacer esto porque está mal representa la mala representación ahora si el conservador claro en ese caso tiene otro tipo de ojo te puede a lo mejor representar porque la, a lo mejor la inscripción podría representarle a él otro tema distinto pero es una pega de la notaría propiamente entonces cuando tú vas a la notaría te hablan con la ejecutiva de la notaría y decirle que a lo mejor lo revise, que te avise bien, eh, antes de presentarlo para evitar ese tipo de locura de situación Entonces, uh -huh. igual el sector pasa igual que uno, o ¿Ah? sea, está súper más recto el poder y, ¿Y va a, a ser igual Ah, entonces habla, ¿sabes? ¿sabes? En que sí es, es que es el, es el tema mío, sí. porque tú, si el notario te, te va a protocolarizar un documento ¿Y hablaste del notario? O sea, no, pues, si es, yo ya mandé a hacer uno, y este, eh, el otro no tenía un título de los datos de la de, la de herencia, ¿está no lo teníamos, porque yo ya lo no había mandado cuando me di cuenta de que no de que las posesiones no estaban escritas, nada, ¿está? se supone que sea la pega de la otra niña, que ella había hecho una posesión efectiva, entonces si tú haces una posesión efectiva, hacen la posesión efectiva, pues, le inscribe, le entrega al cliente certificado, la inscripción y todo listo, cerrado el sistema, y ¿no? sí. la niña hizo la posesión, no le no hizo nada más, y más encima, no había agregado un, un, un bien, no lo no había no agregado al inventario de la posicionante, y me di cuenta yo, entonces que... No, si sí es, pero sí, así bueno. va, va a aprender, pues si... O sea, igual, trabajo, me sentí con, igual me sentí contenta de haberme dado cuenta, porque yo, claro, yo soy... la eh, pendiente entonces claro. es este, que no, no, pero por eso, va a tener que tratar de presentarlo como está, porque no, yo creo que no hay ninguna persona que le pueda decir, como no, eh, va a estar mal, bueno, va a ser, tiene que ser el ojo del notario es que le tiene que decir que faltó tal cosa o, o tiene que darle algo por ahí puede rectificar porque a lo que yo entiendo bueno, de lo que hemos ido aprendiendo en clase con usted todo, civil, todo lo que, es que se supone que eh, el, el, la licencia de este documento es facultar a la persona para actuar en su nombre más más respecto a un negocio especial claro, respecto de una sesión específica que le están solicitando claro. pero igual por eso tiene que estar bien individualizado sí. porque si usted el nombre me representa en cualquier acto ya, no, ya o sea, arriba, arriba. Le, arriba le puse todo lo que, ya. No no te... que le, <risa> le podría poner pero ya procederá pues. ya va ¿sí? no vamos no, no, no. en el 18? ¿lo ¿Lo ¿Sí? No, no, no. ¿Qué fue que...? Oye, ¿te hace hermoso calendario de prueba? No, todo el en el mismo. Ya está, bueno. Pero que cuando le van a dar, bueno, ¿no? Claro, ¿pero para la de ahí? ¿Pero para su teléfono? El, okay. ¿El trabajo? ¿Y el salón? Okay. ¿Pero para su teléfono? tenemos no sé, no. No cómo en octubre no podemos hacer nada y Eh, así. No, no máximo el 18 igual podríamos tener a dar el libro pues el 18 cada día lunes. no suele ni tanto, o sea, sí, no es lo 18 cada día lunes. Creo que, no, que creo, puedo, creo que luego ya una vez vamos a ir a saberlo <risa> va a ser medio fin de semana sí. pero les van a dar la semana o no? no, no se sí. no, no, no, no. <risa> que difícil le vamos porque está la semana reunamos eh, firma si sí. uh. sí. <risa> <risa> oh, yo, <risa> yo <risa> voy a estar con licencia esa semana no <risa> Oh, necesito una licencia no? la del 10 al 14 de octubre conciliación ya, antes de que veamos el, el ejercicio, veamos el tiro el, el, ya, porque en dos semanas más, bueno, dos viernes más es solemne sí. oh, oh. para los que no están al inicio eh, la misma modalidad del curso anterior hubo una, un par de preguntas como dije, de materia con alternativa y una redacción de lo que estamos haciendo ahora por ejemplo, ya ¿Quieren de una semana para otra uno Porque en ese caso yo tendría que dejárselos el otro viernes, dejárselos en la plataforma y que el día 1 vinieramos a clase y me lo entregaran acá. ¿Presencial? Claro, me lo entregaran presencial, eh, no creo que revisarlo al tiro, sí. Pero que hiciéramos la clase común y corriente después. ¿Sí? Tendría que ser eso. O el día 1 vienen con sus conocimientos y lo hacen acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El año pasado, ¿no? ¿Y los días que quieren para los profes? No, si no exigen. Pero si para el examen... Teníamos como dos días y yo todavía estaba de vacaciones, pero llegué al tiro le parece... verdad? Sí, estaba de vacaciones. Súper... No quería volver. Estaba dedicado a un negrito y... No, no, no... No, no. yo pensé que iban a haber más, he hecho más negritos, pero no. No, anda alto, $100. Está toda acá. Más. <risa> <risa> ah. <ver, risa> ya, y el hay que el, el trabajo, ¿cuándo tiene que ser? ¿Qué? Porque tienen que tener una nota de, de test de trabajo. Entonces, no, estaba... Mejor. Después del 18, ¿no? Después del 18. Yo que ser o el viernes 22, bueno, no sé si le van a dar fe las... Pero mejor el viernes 29 sí, de sí. septiembre. Por ahí, por esa fecha estamos como más... Ya. El pues 27 tenemos el elemento de ética. Oye, penal. El 27 es sucesorio, solo el de... 1. Ah, pero... Ay, igual hacen ética. Sí. ¿Qué le está haciendo ética? No eh se llama bueno, Jorge Castillo. O Cáceres. No, no, no. Cáceres, no es a mí, estoy, Ah, sí, porque él me hizo a mí cuando él el nombre. ¿Qué? ¿Me dio el nombre? Entonces Sí, es una cosa timbre, eh, es de septiembre solemn y el 29 entonces este, sí. Ya, déjame anotado. Igual en la plataforma les voy a dejar escrito, pero igual le dicen a sus otros compañeros, ¿ya? Para que estén al día. ¿Cuándo ustedes lo y esta es la abuela que? la ella la ya, ¿Qué terminemos no? para que no vayamos por la o casa o ya. Ya, oh. ella ella la que se la renta ella la que ella la que ella, la renta alabar nos pasan los ojos y no Ay, ya, gracias, ser físicable. Hoy que agotó la está oh, oh, clase el bien, ¿Me no sé, me sí, importa. ¿no? Sí. Sí. No, no ya no. no O sea, cuando suspendemos tiene que ser online. No podemos como. No, porque después, no, después no me van a dar más clases, así que no. No, no, no, no, tengo que seguir con clase, sí o no. Puedo pero obviamente no va a estar hasta las 10 no, imposible sí, sí, me imagino que alguien trabaja usted de mañana no, ¿no? no. que lata no? No ya eh, claro. al azar entonces eh, Milena usted que redactó oh, eh, procedimiento ordinario de familia, la presuma profe la presuma, ya, ver, que puso procedimiento ordinario de familia, materia, divorcio multilateral ya eh Demandante, Eduardo Andrés Rojas Leque. Ruth, 13420 6 domicilio, Pasaje Corazón Roto, 36, Tahuano. Abogado Colocinante, Milena Villafinantilet, Ruth, 1299-75, domicilio, Calle Buzgarra Justicia, 86, Tahuano. Demandada, Elisa Luz Alváez Rojas. 1462830-5 El domicilio de los suspiros 90 Más opción La principal demanda de divorcio ahorita... No, pero eso ya la suma, suma ¿no? Está bien con que la, que resuma? la resuma No, está súper bien Excelente Yo ya no quiero fumar esto <risa> <risa> eh, oh, ¿Raúl era usted? ¿Sí? ¿Qué redacto? Ah, la demás... La demás... La demás... Los hechos, la verdad es que... Ya, a Porque en el fondo, como él va a indicar por que por poder, es el primer que con fecha 6 de marzo de 2008, con traje matrimonio con doña Elisana Ruiz. El matrimonio... Eh, se fue deteriorando desde el año 2015, tornándose en una mala convivencia, con malos tratos, verbales, malentendidos y otras situaciones que impidieron continuar con la vida conjugal. Eh, seguidamente, en el mes de diciembre de 2019, aproximadamente abandoné el hogar en que compartíamos en común hasta el día de hoy, sin que se reanudara la convivencia y el mayor abundamiento y pues de que las únicas com comunicaciones que hemos tenido son a través de terceros como su madre y tía. Súper. Conciso. Es pues, no nada más que lo que necesita decir en su demanda. Muy bien. Eh, ¿cuántos son en el curso? ¿Ahora falta gente o no? Sí, falta la falta la bárbara, pues. Nada, nada, nada. No se va tan mal. En el Consejo. Ah, el otro no, no, no, compañero porque no, no, iba, no, iba a Estados, no, Estados no, Unidos. ¿Cómo se, ¿El se no, llama? Gonzalo. Gonzalo. Por iba a Estados Unidos cuando yo me iba de vacaciones, ah, no, estaba no, estaba no, yo, yo, Luis Lozano del Luis Valenzuela. Son logros de América. Tiene una fundación de No, ya no hay que tener fundación hacer nada. No se hace nada. Bueno, wow. eh, ¿Usted era Camila no. o María José? Yo, María, sí, José. María José Porque la, la otra alumna es Camila, la Cam. Camila Hay una Camila, sí. ¿cierto? Sí, ya, María José, entonces, ¿qué rato? Eh, la presume igual Ya, ver, dígame eh, Localidad del materia divorcio unilateral, procedimiento, no, por favor no es que... Ordinario, especial Ordinario yeah. Demandante, Eduardo Toledo Pérez demandante 885834 demanda Elisa Álvarez Castillo grupo no, de la no no que abajo ya pero uh, también, sí, no es necesario que sepan todo al tiro pero así como a modo de de anécdota cuando a mí me pasaron reacción forense no, no no me pasaron así como yo les trato de explicar a ustedes profesor puso una demanda, dijo, esta es la demanda de alimentos, porque era, solo habíamos alimento, no sé por qué. <risa> eh, esto es lo principal, esto son los hecho y esto es la otra parte. Y en el solemne, que no era como yo les doy a ustedes, o ya vengan la otra semana a traer, en ahí mismo, había que redactar una, la, una demanda de alimentos. Oh, ya. me tuve que aprender de memoria como una demanda de alimentos sin tener idea de por qué estaba colocando redactando así como alimentos provisorios, el pacho sin el poder y así, o sea me fue bien pero me lo aprendí de memoria como la no, forma de la, nunca, no entendí hasta que hice clínica por qué era la forma de que así iba la demanda y todo entonces por eso la idea yo le digo no es que usted se aprenda de memoria todo lo que tiene que ir Pero más o menos vaya relacionando lo que está diciendo ya claro. no hay es que las querella en general no llevan preso sí pues, es que lo que yo le explicaba que la presuma estaba hecha antes cuando la tramitación era en papel porque había que hacer una distribución de tribunales pero ahora como todo es online y uno si sí tiene que eh, si hay varios tribunales la distribución la hace el mismo pero no no es, es sí. como antes porque uno tenía que preguntar ¿a cuál me va a tocar? después uno sabía y así pero por eso ya la presuma igual un poco en desuso ¿es que le habéis escuchado con las profes de, de, de procesal que ya precisamente la presuma la ponía al tribunal? Sí, sí, la... sí, es que por eso les digo la presuma igual va más que nada para ayudar a los mismos funcionarios claro, que granito, sí, claro, granito, que reciben no, no, no. esa demanda y que tienen que proveerla en el PJU y ellos, ustedes con eso ayudan a él a completar prácticamente su pega una cosa así, pero bueno ya, Fabián usted ya, a ver materia de uso unilateral procedimiento ordinario, demandante Eduardo directora de Viverona domicilio, venidas, entre vidas, 245 Concepción RUT123456 K profesión, oficio, profesor abogado, Fabián Fárez del el RUT, ¿cierto? Domicilio, edificio I, 232 Concepción. Demandado, elisa Javier Anarváez Silva. 23456789. Domicilio de las Hortencias, 4R2 de Ya, súper. Ya, y, y bueno, eso que ustedes se pongan como abogado porque okay, a ya, ya no les queda nada. No, no es queda cuánto? ¿Un año y sí. medio? Bueno, de universidad, pues. Después ya no, pero después ya no les queda nada. No sé, ha habido, bueno, uno, uno así como que puede tomar cierta, como, como no sé, puede andarse un un poquito el cuento, pero cuando uno está ahí, por ejemplo, y no o sea, como que te, te, te, te hagan gritar, así ¡ah! No sé qué está ah, Porque, haciendo. claro, uno le y da así canción, como... no va a pasar sumbioso. Sí, sí la la de, de, que, bueno, de hecho, el otro día estaba hablando con don Jorge, porque como yo ya no hago la clínica de una, y me dijo, y que un alumno se puso hasta llorar, porque es la urgencia con Jorge y fue con la, no sé si usted ubica la profe Carla ¿no? no. y aquí ella está, es como la coordinadora de clínica ahora y ella lo acompañó a una audiencia en coronel y eh, hay algunos tribunales que piden subir las minutas antes de la audiencia para lo mismo, para que el, el que está encargado del acta se le haga más fácil la transcripción de lo que uno va a presentar y todo el tema la cosa es que esa Eh, es una facultad del tribunal no es una obligación uno presentar la minuta, pero si el tribunal en la resolución dice, acompáñese la minuta el día antes, uno tiene que hacer el tema es que ellos no la subieron el día antes, ni tampoco la llevaron ese día como digital, sino que la tenían en papel y el juez pues, empezó a retar al alumno y también retó a la, a la profesora así como, diciéndole que tenían que cumplir que los alumnos salían tan malos bla bla bla, eso era lo más obsoleto salió así como con crisis y todo, eso tampoco no es bueno porque uno también tiene que tener un poco de tolerancia a la frustración porque tienen que saber que no siempre les va a resultar y, y ni ahora ni más adelante porque tampoco nunca se la van a saber todas, así es el tema. Pero sí, pues igual una lata porque el maquillot podría haber dicho ya otra cosa pero para que estar como no. claro entonces, hoy oh, no ha una pero por eso usted ustedes les va a tocar de todo magistrados así, tutores en la corporación, jefe también que van a hacer de esa forma le puede tocar de todo bueno, ustedes ya trabajan así que igual cachan esa parte eh, Nelson, ¿o no? Sí. ya, dígame también le resumo, profe los seguimientos, procedimientos de familia materia, divorcio bilateral demandante de Eduardo Andrés Toledo el, el RUF Eh, domicilio, Pedra y Reserva, 789 de San Bernalaz Abogado de Alucinante, Nelson Almosilla eh, Ruth, mi Ruth Domicilio, Freire, Tres eh, Novela de la Concepción eh, Demandado, eh, Elisa, Marcela, Narváez y Dalco El eh, Ruth de la, de la señora <risa> <risa> Domicilio, eh, Francisco Carte, eh, 23, piso 4 Ya, super eh, ¿Usted era Javier? Javier. diga Eh, igual y se lo ha presumido, yeah. procedimiento pues, eh, pues, ordinario, eh, materia y de corrupción del número lateral, eh, nombre del demandante Eduardo Toledo, eh, RUM eh, 8329-83-3, abogado patrocinante Javier, yo, eh, RUM eh, 899-9-0, correo de contacto javier arroba demandado RUM 12-345-6, ya Felipe usted ya me lo mostró me falta Fabiola sí, sí, sí, sí. ah no Luis, entonces, que lo hizo entonces se perdió las 5 décimas pues no va no, no, no, porque uno sí, tiene que hacerlo porque quiere no ya entonces 5 décimas para el solemne ah, vamos por orden Fabián usted era conejeros cierto eh, Javier usted su apellido Carmona Nelson Hermosilla Hermosilla María José Sandoval ¿Cierto? ya sí. Milena sí. Mia Filo Después, usted era Raúl Camayo ¿Perdón? Camayo, con dos A sí. Camayo y Felipe Figueroa Bien Entonces, se ganaron cinco décimas Para el solemne Ustedes sí. Ya Quedamos en eso, chiquillos, se pueden retirar nomás. Pero se ganó su... su bien. ¿Qué